El cristianismo infantil para gente infantil. ¿Por qué el cristianismo es una enseñanza infantil para gente infantil? Porque se compone de cuentos para gente que no piensa, que aún cree en cosas fantasiosas y nunca maduran. Aquí les van algunos ejemplos. Dios creó los animales y plantas aparentemente con solo pensarlo. ¿Por qué necesitaba hacerse alfarero y ensuciarse las manos para formar a Adán de lodo? No es el hombre lo máximo de la creación y Dios le formó de lodo. Luego, para no ensuciarse otra vez las manos con lodo, Dios quitó a Adán una costilla para formar a Eva. Se dice que Dios formó al hombre según su imagen, pero Dios es masculino, ¿Según cuál imagen formó entonces a Eva? ¿O es Dios un hermafrodita, hombre y mujer a la vez? En el Génesis dice, Al principio Adán estaba solo y se apuría. Entonces para distraerse un poco, inventó nombres para los animales pero para qué necesitaba un lenguaje no había nadie a su alrededor porque podía hablar o hablaba consigo mismo y en qué idioma hablaba con Dios que el visitaba de vez en cuando en el jardín Pero después de la creación de Eva, Adán dejó de nombrar a los animales, ya que tenía otras cosas que hacer. Pelearse con Eva. Adán no sabía nada de las Américas. Entonces, los lamas, tapires y jaguares quedaron sin nombres. Adán inventó el lenguaje. Pero, ¿por qué ahora en los diferentes idiomas la misma cosa tiene diferentes nombres? Como por ejemplo, la vaca. En alemán se llama cu. En francés, vache. En inglés, cow. En hindi, go. <ríe> Ah, ya sé, por la confusión de idiomas con lo que Dios castigó a los hombres por el crimen de la torre de papel. <coughs> Dios expulsó a la pareja del jardín de Eden. Se quedó luego sin uso. O Dios lo vendió porque ya no lo necesitaba. El Quiluvio. Por muchos años Dios no intervenó o intervino en el mundo y dejó correr las cosas hasta que creyó que los hombres ya eran lo suficientemente malos para destruirlos. Pero... <coughs> ¿Por qué no les mandó un ángel o un profeta para llevarles al camino correcto en vez de destruirlos? Un buen padre primero advierte a su hijo desobediente antes de palpegarlo. Pero la destrucción de la humanidad no sirvió para nada. ¿Y por qué? No por culpa de Dios... Que no pudo crearlo mejor sino por el libre alpetrío del hombre creado también por Dios. En el diluvio sólo los animales que vivían en tierra firme fueron aniquilados aunque no sabían nada de pecado pero a los peces y animales acuáticos no les pasó nada. Al contrario, se alegraron porque ahora tenían más agua y más espacio. No cometieron ellos ningún pecado para ser exterminados también. Después de los 40 días, ¿hacia dónde se retiró Todo el agua sobrante se supone que cayó del cielo regresó otra vez al cielo en vez de obligar a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac que era inocente ¿por qué Dios no obligó a Abraham a sacrificarse a sí mismo para mostrar su fe? Desde que se puede hablar del hombre como un ser pensante, oh, más o menos autorresponsable, pasaron por lo menos unos 200.000 años desde que los neandertales caminaron sobre la tierra. ¿Por qué Dios esperaba tanto tiempo para intervenir? Apenas hace dos mil años decidió mandar a su único hijo a la Tierra para cambiar algo. Después de millones de años, un solo hijo. Y ese hijo se quedó solo un año y medio enseñando en la Tierra. Es comprensible que en tan corto tiempo no pudo lograr gran cosa para cambiar a los hombres. Ja, esperar miles de años y luego Dios lo dejó en la tierra solo un año y medio enseñando. Qué mal cálculo. Jesús hubiera necesitado por lo menos unos cien años enseñando arduamente para poder cambiar un poco a la humanidad terca. Y para eso Jesús hubiera tenido que viajar también a las Américas. Pero dijo, vine solo a las ovejas perdidas de Israel. Muy limitada su misión, corta e inútil. Y lo más triste, Dios mandó a su Hijo, a su pueblo elegido, los judíos, y ellos no le aceptaron. Dios calculó mal, ni hasta ahora lo acepta. No es Dios omnisciente, Debería haberlo sabido antes. Pero otros pueblos, los paganos, sí aceptaron a Jesús. Claro, con la espada en la nuca, se dejaron convencer de que Dios es amor. Aparentemente Jesús sentía ninguna urgencia para enseñar a la gente, y se esperaba hasta los treinta años. Se supone que a los doce años ya era más sabio que los sacerdotes, ya hubiera podido enseñar, así como Mozart a su edad ya daba conciertos, Como Hijo de Dios, Jesús no necesitaba ir a ninguna escuela para aprender. Ya lo sabía todo. ¡Qué desperdicio de tiempo! El idioma que Jesús hablaba era el arameo. ¿Por qué los evangelios están todos en griego? ¿Un idioma pagano? Dios, el Omnipotente, no puede vencer a Satanás. Lo tiene que tolerar y dejar su creación en manos de él. Como ven, el cristianismo es una religión infantil para gente que cree en las leyendas piadosas sin reflexionar y darse cuenta de que infantiles son.